Este es un cantar de mi inspiración que te habla de amores. Soy una ilusión me llevo hacia ti para prodigarte, la dulce caricia que en una tarde con arrebole, a orillas del mar bajo un cielo azul prometí entregarte, al llegar hacia ti con mi corazón lleno de esperanza, quiero renovarte compromiso que no quebranto. Puede ser que un día, si Dios permita que nuestras almas se unan para siempre, para que sepas que te amo tanto. Si me pides que te quiera te daré una doodje zonder siempre de mi amor. Pero si pides olvido, no podré, solo para amarte viva yo. Porque si te olvidé, no será posible que nazca tu idilio. Ahí, tan grandísimo. Pues toda mi vida ahí te estoy entregando <risa> Que te quiera te daré, una voz beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een beetje een ¡Suscríbete al canal! dice